Escúchame. Palabras, palabras, palabras Te ruego Palabras, palabras, palabras Te lo juro Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras Tan solo palabras hay entre los dos Acá empieza Abra Palabra, un programa mágico eh, Hola a todos nuestros oyentes, hola Gustavo Bianchi Hola Raquel Roberti, ¿cómo estás? Muy bien, disfrutando del calorcito Hola Alicia Fernández Hola Raquel, ¿cómo andan? Todo bien Hola Matías Ippelmayer, nuestro operador técnico Hola Guillermo, el auxiliar técnico de nuestro operador técnico Bueno, estamos todos... Joya nunca taxi Joya nunca taxi, chiche bombón Bien te, El teléfono para que nos escriban Para que nos pidan Temas, libros, poemas Lo que ustedes quieran 2664003011 Y nos siguen Por identiacomunitaria.com en eh, las redes @identiacomunitaria y en Instagram @palabra3. @palabra3, palabra todo juntito, 3 con número. Muy bien. Hoy no tenemos tema de apertura. Porque el programa de hoy vamos a vamos a imitar, ¿viste? Que los grandes cantantes cuando tienen muchos temas hacen ...como un pedacito de cada uno... ...porque ah. antes se le decía popurrí... ...un popurrí, tal ¿Eh? cual... Mm. ...bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo... ...pero con las cosas que han escrito nuestros entrevistados... ...vamos a leer un poquito de cada uno de los entrevistados... ...que hemos tenido a lo largo de estos casi 30 programas... ...que tiene Abra Palabra... ...eh... ...ok... Eh... ...son muchos, eh... ...son muchos, son muchos... ...son diez nada menos que 10, es un número redondo. Así y... que seguramente lo vamos a hacer en dos programas. Me parece muy bien. Ahí sí. les vamos a dar el tiempo justo a cada uno. Claro. Igual no. los vamos a nombrar hoy a todos. Sí, porque hemos tenido grandes, realmente grandes eh, exponentes de la literatura y realmente hay que hay que hay que no sé si la palabra exacta sería fomentado, porque esta gente ya no necesita ser fomentada, ¿no? Pero no. es bueno difundir, es bueno que se conozca sus nombres, porque, por ejemplo, Eduardo Berti, Eduardo Berti, que vive en Francia por ahí, ¿no?, y hace muchos años, y es un gran, gran escritor, y por ahí no está tan difundido, no... No, yo digo víctima del marketing <risa> No ha sido víctima del marketing en Argentina Pero a nivel internacional y sobre todo en Francia Es un número uno eh, indiscutible y... Entonces bueno, tenemos grandes Y después bueno a nivel local tenemos ah, en el listado a tres, tres grandes también ¿no? Tres grandes, así es Liliana Maynardi, la primera poeta pero extraordinaria Gustavo Menéndez Otro groso. Que tiene varias novelas Y por supuesto Nicolás Paltabull Que siempre nos escucha Seguramente nos está escuchando eh, Un joven escritor Todavía le cabe El, el adjetivo de joven Sí, sí <risa> es Realmente muy joven Joven y prometedor Porque su primer libro es fabuloso Así es. Y creo que va, Creo que si no entendí Escuché mal Es medio una primicia Es una primicia Ya está trabajando en el segundo Pero ya casi llegando al final Sí, segundo. algo algo adelantó en la feria del libro Exactamente, Bus. algo adelantó Ah, claro. pero lo vamos a tener que llamar Y que nos cuente Bien, vamos a nombrarlos Por orden de aparición Nuestros entrevistados fueron Juan Sasturain el primero Liliana Mainardi Horacio Vargas y Reinaldo Sietecase, hablando de Rosario, que siempre estuvo acá a la vuelta. Uh -huh. Nicolás Taltabul. De Santa, Rosa, Ruso, de Santa Rosa, hablando de Santa Rosa del de Santa Rosa de Conlara. Miguel Ruso, hablando de editar libros eh, y, y el trabajo de las editoriales. Eh, Gustavo Menéndez, Martín Caparrós. Nadia e Ileana, que no les puse los apellidos Porque son dos jóvenes mujeres que escriben para niños Colecciones maravillosas sí. Eduardo Berti, que era el que vos nombrabas Y la última que entrevistamos el programa pasado María Teresa Andruito, una genia total En la forma de, de expresarse y de comunicarse Son 10 ¿hacemos cinco y cinco? Y Me vemos? parece muy bien, ¿Sí? parece bien. dale Bueno, vamos entonces con el primero, con Juan Sasturain Que lo convocamos por haber sido el orador de apertura de la Feria del Libro de este año <coughs> Perdón ¿Y qué vamos a leer de él? El último Hamet sí. ¿Eh? Sasturain es un escritor al que el, el, el género policial de tira y mucho Buenos... No vamos a leer nada más que una página y media, oh, dos, supuesto. pero quédense con las ganas y vayan y busquen el libro que debe estar en las buenas bibliotecas populares y léanlo. Así es, así es. Esto comienza así, Buenos Aires, abril de 2017, Postrimerías, el funeral. En esa fría mañana de enero del 61 Sin micrófono Y con un sol sin fe Que no llegaba a entibiar los estrechos vitrox Y apenas les permitía leer sin anteojos La mujer de vestido color habano Y sombrero al tono Comenzó a hablar con voz baja Pero clara y firme Hace algunas semanas Una noche en la que La estaba pasando muy mal Le dije Dash Eres un hombre valiente Y ahí la dama se detuvo un momento Como si fuera excesivamente consciente Del ámbito en el que soltaba de a poco las palabras Del espacio cerrado De los rostros serios ¿Acaso también de los metros de aire quieto y helado Que gravitaban desde la cúpula de la capilla? Sobre... Su estrado de madera junto al féretro descubierto Yo nunca le había dicho nada parecido anteriormente Y entonces él, abriendo apenas los ojos Pues estaba en ese estado de semisomnolencia propio de la enfermedad Sonrió levemente y me dijo con su habitual ironía Mejor guárdate palabras como estas para el final La mujer, Lilian Hellman quien sino ella, inequívoca compañera del yacente se permitió una pausa pero no levantó la mirada de los papeles que sostenía en su mano derecha enguantada carraspeó, acaso sin necesidad y eso hizo que se agitara apenas la pluma más larga de su excesivo sombrero ahora el final ha llegado y sé muy bien que a él Y hubo un levísimo gesto en dirección al hombre allí acostado y quieto para siempre en su cajón oscuro A él, digo, no le habría gustado que haya palabras Por eso este pequeño funeral, este pequeño tributo, corre exclusivamente por mi cuenta Ninguno de los presentes lo hubiera puesto en duda si alguno se hubiese podido aproximar lo suficiente a la sentida oradora, que sería la única Habría advertido que un mínimo escalofrío recorría en ese instante el cuello apenas perlado de Lilian La piel blanca, surcada de finísimas arrugas Tembló por un momento hasta el límite del casi invisible maquillaje que atenuaba las ojeras Y el contraste con los labios iluminados El vello casi imperceptible De los antebrazos desnudos Se erizó Casi ahogada por la tensión Del último momento Antes de acercarse al estrado Había desechado los anteojos Y el abrigo negro Que habían quedado allí En uno de los bancos de la primera fila En custodia Junto a la fiel y vigilante Selma Y ahora, como todos, o acaso, un, pack, un poco más que los reunidos en la casi colmada capilla del, del 82 Street, tenía frío. Bien, vamos a cortarlo ahí. Es más largo el fragmento, se va a hacer demasiado largo. Y hay una aclaración para hacer. Eh, Dash Hammett y Lilian Hellman. Hellman existieron fueron personas de carne y hueso Dash Hammett es un escritor de policiales extraordinario eh, que podemos decir que inventó el policial el policial eh, el policial Digamos, tradicional El que tiene un detective que repite eh, libro tras libro Y cuenta distintas aventuras detectivescas Lilian eh, Hedman fue su compañera Ahora, Sasturain aclara que si bien estos personajes existieron Fueron de carne y hueso y respondieron a estos nombres Todo lo que él cuenta es ficción no tiene nada que ver con lo que se vivió en la realidad. Es una forma velada de homenajear a gente que él reconocía mucho. Exactamente, exactamente. Así que bueno, así fue como como decidió escribir el último Hamet, lo revivió para que viviera una última aventura eh, policial. Hermoso libro que, como dice Alicia, búsquenlo en las librerías porque seguro que está. ¿Me recordo, eh, me recordás el título? El último Hamet. El último Hamet. Ese es el título correcto. Ese es el Con título. H y doble M. Hamet. Claro, Exacto. como como Hamlet, pero le falta una L. Exacto. Bien, ahí Exacto. vamos. Siempre hay que buscar una referencia para no olvidarlo. Así es. Bien. Vamos ahora sí a escuchar un tema musical. Yo soy, yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas me con cosas humanas cómo te explico cosas mundanas Fui niño cuna cu te catecho mas miedo cuco grito llanto jamás Es claron las palabras José pues escapaban las miradas Algo pasó I Soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh. Hoy sé de hoy sé te quita. Igual... Bueno, eh, me había ido un poquito sí a otras. Eh otras estratosferas a otros pers escuchando a la señora mercedes sosa cantando soy pan soy paz cuyo autor es el señor Pio uh -huh. eh, gran autor que tuvimos en la argentina con quizás no una gran producción pero creo que todo lo que hizo eh, fue muy del corazón no una, una música muy muy especial uh -huh. en el Piero sí. es. bien y después de haber escuchado este tema tan hermoso cantado por la negra Qué mejor que un poco de poesía Así es ¿De ¿Están de acuerdo? Estamos Definitivamente de acuerdo. Sí, Bueno, entonces vamos a ir con esta gran poeta eh, Marlina eh, Nuestra, podríamos decir Aunque no, todavía no, no tengo escritura Pero bueno, cariñosamente nuestra Lili Mainardi Eh, Organizadora eh, de palabras al pie de la sierra Que está festejando sus 10 años Sí, no, eh, gran movida esa literaria que ella maneja ¿no? Con uh -huh. un grupo de gente muy interesante lo que hacen Y vamos a leer esto que dice Cierro los ojos Para adentrarme en ese espacio de luz que es la noche Cada vez que miro las estrellas vuelvo Como una fiebre de los días primeros ...con esa sombra que me abraza... ...y esas puertecitas que se abren... ...a donde quiero entrar... ...viajo a la profundidad de los pájaros... ...es de noche... ...donde habita el canto... ...los escucho... ...entre las ramas como si me hablaran... ...no temo a la noche desnuda... ...el rocío es la lluvia... ...que de a poco me limpia... ...para entrar descalza en esa dimensión... ...camino a tientas en el monte... Toco palabras que se clavan como una espina de luz... Una a una me llevan el aliento... Huelen a madre selva... La tinta corre en el papel... Inmersa en el aroma esta noche acaricia... Con su sombra me lleva a sus azules... Ya no importan los bordes... Todo alrededor es gozo... Dejo rodar el cuerpo en los suyos... Las espinas son imágenes del pasado... Sentada frente a la inmensidad Las arranco una a una aunque me tome la noche entera Despierto en la mitad de la noche Solo un ladrido en la lejanía Aquí en la orilla de mi cama Las palabras aparecen como espectros Abro la ventana Una lluvia de estrellas incrusta en mi parte más oscura a un respiro Y aún allí en la tempestad Las palabras mutiladas dejan su huella ¿Acaso esperan la resurrección del poema? A menudo la noche es la mirada de un niño Me zambullo entre palabras oscuras Braseo a ciegas, busco llegar a la orilla Trago agua, enmudesco, sigo Sus luciérnagas me guían al supuesto paraíso La hoja en blanco también es la noche en el mar Brotan de las olas niños a la deriva Por las guerras de unos pocos Amanece la orilla en los ojos cerrados ¿Acaso duermen? Aves nocturnas descarnan los ojos ¿Quién habita en los cuerpos rapaces? ¿Qué pasaje han sacado si hay un solo infierno? Despierto Algo se queda Algo no amanece Algo está atrapado en el juego de los clagros oscuros Ya no hay suelo ni cielo Desplieguen palabras que el mañana es un vacío que no llegaremos a llenar. Con la simpleza de un día cualquiera, como el sembrador frente a la cosecha, solo espero el momento de visita, que es lo sagrado, sino eso que no tiene palabras. Un aullido rompería el peso de mi cuerpo. Estoy lejos de mi agua. Los remolinos me llevan. Como secos ríos lo que escribe se oscurece en la noche. Las palabras sin luz, es una calle sin salida. Justo ahora la detengo. Esto es el libro El sentido de la noche de Lili Mainardi. Y así continúa, así continúa, eh, despertándote un montón de sensaciones a metida, a medida que vas... Avanzando en la lectura no uh -huh. Espero haberlo leído bien Porque no soy un gran lector de, de poesía Pero bueno, hice todo mi esfuerzo ah, estuvo, no, perfecto. estuvo perfecto sí. Gracias estuvo muy bien, pero además... Gracias abuelitas No, porque yo ya no tengo abuela Que me diga cosas lindas ya, Bueno Ahí te perdonamos sí Igual este más allá de tu ego Que te impide Cerrar la boca a tiempo <ríe> Voy a decir Que eh, la poesía de Lili Nos nos conmueve Desde la primera palabra eh, Habla De los niños De la guerra De los silencios de la noche Y se pregunta por el sentido de la noche sí, de Cosa que es Eh, todos en, en nuestra vida en algún momento nos preguntamos qué pasa en la noche y a veces, sobre todo cuando somos niños, queremos quedarnos despiertos para ver qué pasa. Y no podemos, nos vence siempre el sueño. Pero poner en palabras esto me parece que es todo un ejercicio y es maravilloso lo que ha hecho Lili. Sí, también habla un poco de la locura, que es eh, un sentimiento... Ese de entrar rozando la locura en el que estamos todos, ¿no? En esta constelación que nos ha tocado vivir y en este siglo. Pero bueno. Así es, así es. Vamos a otro tema y enseguida volvemos. Eh, antes del tema, mensajes al 2664003011. Esperamos que nos escriban. que quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también has sido un perro compañero, Bueno, un clásico, un clásico que no va a pasar de moda porque, además de una excelente música, también tiene poesía. Flaca, Andrés Calamaro. Bueno, y ahora vamos con un difusor de la historia de Rosario, como es Horacio Vargas. Voy a leer un pedacito del libro desde Rosario, de Homo Sapiens Ediciones, eh, que se llama El primer cronista de Rosario. Me llamaban el tolerable autodidacta. Me conformo con que digan de mí, Pedro Tuella, el primer cronista de Rosario. Cuando divisé el puerto en el río de la Plata se terminaba el viaje por el Atlántico, se apagaba el sonido de las olas, el crujir de las maderas del barco atiborrado de gente, desaparecía la inmensidad del cielo, a mis 21 años la villa de Naval, mi pueblo de Aragón, se volvió un recuerdo melancólico Desarmé mis valijas en Montevideo, donde ejercí como maestro de escuela. Volví a repetir la escena cuando arribé a Alchillán, un colegio de la misión guaraní de Itapuá, Misiones, donde di clases durante 15 años. Después desembarqué accidentalmente en el Rosario. Poblado de escasos ranchos de barro y tolderías Donde todo estaba por hacerse Uno de los tantos españoles que se había radicado aquí Se encargó de darme la bienvenida Fui nombrado receptor de la oficina de la Real Hacienda de la Ciudad de Santa Fe Y administrador de rentas de tabaco y naipes Como súbito del rey Como administrador de la aldea debía escuchar las reiteradas quejas de los vecinos por los altos niveles de impuestos que pagaban, las pocas ventas y el incesante contrabando de mercaderías que llegaban desde Colonia de Sacramento. También fui pulpero. Coloqué trastos, cajones y pequeños bancos para la charla distendida. Pague y les doy, le decía a los clientes que llegaban para comprar vino, aperos, fideos, anzuelos, telas, sombreros, naipes y tabaco. Los domingos, después de misa, mientras en las casas se jugaba a la basiga y se tomaban mates, otros se dedicaban a sacar un pacú del Paraná. Me encargaba de recitar letañas a Dios a las señoras en el interior de la capilla En una aldea analfabeta era el único habitante que estaba suscripto al telégrafo Mencartil El primer periódico de Buenos Aires donde escribían Manuel Belgrano y Juan José Castelli Tenía ocho páginas, salía los miércoles y sábados, luego salió solo los domingos Hermoso, realmente nos imaginamos Hay un Rosario, una ciudad tan pujante Y al inicio de nuestra idea de nación y de patria Rosario eran ranchos y tolderías sí, un caserío Un caserío, realmente Y con un río Paraná que era, como sigue siendo hoy Inmenso Y todo lo habitaba, ¿no? Hermoso Además, eh, Rosario surge en la historia como una necesidad de los pobladores de la zona Desde Santa Fe Hacia Rosario El, claro. Es como una migración interna Digamos ¿no? Sí, también era necesario tener este Como alguna pulpería Algún lugar de tránsito Porque las distancias eran muy grandes En esa época Y había que reaprovisionarse Caballos, eh, tomar algo fresco Descansar No era sencillo viajar sí, Y nosotros ¿no? hoy nos quejamos Y nos decir, sí, ¿qué vamos a hacer con el auto eh, a gas? Que hay pocas estaciones de GNC. Bueno. <risa> este Y además pensamos, uy, me tengo que ir a Rosario, 400 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, pero en, en, dos, en dos horas y media llegamos, porque la autopista <risa> es toda 130, te dicen. Bueno, sí, en fin. eh, y nos quejamos porque acá son 600 y pico kilómetros. No, o 700, 800, 700 749 sí. Porque hay que dar la vuelta por Río Cuarto Subir hasta Villa María y ahí tomar la autopista O tenés que agarrar por Altas Cumbres Y e ir por Córdoba Ah, si vamos de ah, acá si a Rosario si vamos de Merlo a Rosario claro. Sí, sí, son okay. 600 kilómetros 600 y moneditas, exacto Sí, fui hace poco eh, sí. Y todo eso nos lleva como 7 horas Es una locura una, barbaridad. <risa> Una ¿Cómo, barbaridad ¿Cómo vas a ser semejante? bien Una barbaridad Y además ser el único suscriptor un periódico Y el único que sabía leer Y además cumplir las funciones de cura no Es muy interesante Le sí, citaba letanías a Dios A las señoras en el interior de la capilla sí, es. El libro es desde el Rosario sí. Desde el Rosario desde el de Horacio Rosario. Vargas Horacio Vargas Rosarino, de corazón, de alma, de de nacimiento... Sí. Eh, del Cairo. Del Cairo, así es, que se ha dedicado sí, ha... A, a difundir la historia de Rosario y la cultura, ¿no? Eh, sí, eh, si bien estamos eh, como reviviendo un poquito a todos los autores mm -hmm. que han pasado por este programa... Eh, estamos también haciendo una selección Con la idea también de recomendar los libros ¿no? claro. Para que la gente eh, Decir qué compro, qué compro Bueno, mmm, vayan tomando nota De los libros Porque realmente son libros maravillosos Obviamente estos autores también tienen otros, ¿no? Oh, Geniales. por supuesto. Tenemos por supuesto. un mensajito que lo recibimos en el 2664003011. Y es de gabi desde Bernal, provincia de Buenos Aires. Eh, excelente la lectura del sentido de la noche, gracias. <risa> Los temas musical... ¿Quién lo aguanta hoy? Oh, oh, quién lo aguanta! Bueno, una que bien, che. ¡Ja, <risa> Los temas musicales llegan al corazón Dice también, gracias Así que bueno, gracias Gaby desde Bernal Gracias por escucharnos, gracias por comentarnos Tu, tu impresión Y gracias por apoyar eh, A este programa Y la lectura de poesía por parte de Gustavo Bianchi Bueno, hoy estoy, estoy Estoy debutando, hoy es mi debut Como lector de poesía La verdad que te digo una cosa, hasta me sentí un poquito Nervioso, te digo, un poquito Nervioso porque mi debut nunca le hipo el público. Bueno. Qué qué barbaridad, pero yo creo que te pesco mintiendo, ¿eh? ¿Cuándo le poesía? En el Gran Slam de los Molles estuviste leyendo poesía Una noche Una cortita, ah, una de ah, seis, 67 ah, ah, líneas Bueno, no, no, ese fue el debut Bueno, razón debut. Tenés ra Bueno, tenés razón Estoy... o sea, hoy, hoy como estamos peleadores Hoy es el round round en el estudio Por suerte Matías del otro lado del vidrio Y Gilles se ríen porque ellos están del otro lado del vidrio Te quiero avisar para tu tranquilidad que la primera la primera vez nunca es memorable. No. no. Bueno, acá Cavi de Bernal le gustó. <risa> bueno, y hablando de Rosario, otro rosarino al que entrevistamos, a Reinaldo Siete Cases, eh, también por su conocimiento de la ciudad y también del Cairo y porque hablábamos del negro fontana rosa, pero Reinaldo Siete Cases es un gran escritor, tiene novelas y es un poeta... Eh, de, de, de cuidado Digamos Les voy a leer El tiempo no viene como antes Todo era más lento Las gambetas El camino a tu boca Los almuerzos familiares El último cigarro La siesta obligatoria El tiempo nos perdía Y ni nos enterábamos Había trenes a cualquier sitio parientes lejanos, misterios sencillos, picados en la tierra. Películas en continuado, guerras de agua, verdad sin consecuencia. Vermú del mediodía. La nostalgia era un veneno apenas conocido. Mi amor se sellaba en un beso. El futuro quedaba en el futuro. Nadie se moría de improviso Esto pertenece a una antología poética Que se llama Lengua sucia eh, A mí me, me encanta leer a Siete Cases Porque lo veo muy seguido en siete casos es mi periodista preferido político y lo veo en otro rol entonces cuando cuando te juro que me emociono cuando leo estos poemas no porque es un gran gran escritor y eh. tiene una sensibilidad que bueno en lo de él también lo demuestra pero eh, es como cuando te das cuenta que el sodero de repente escribe como shakespeare y de claro. chao las pelotas mamita bueno maravilloso poema de, sí, de Reinaldo perfecto. antología poética lengua sucia a buscarla en, en las librerías ¿Eh? y bueno, y tanto a Vargas como a Siete Cases los habíamos convocado en dos programas distintos a hablar de Rosario porque Rosario es cuna cultural del país, de muchas, muchas figuras muy importantes de la cultura y del hacer cultural en nuestro país y ellos Eran de Rosario Y Rosario siempre estuvo cerca Y yo te voy a corregir Son de Rosario son, Sí, porque eh, Siete Cases en el programa Nos dijo que iba domingo por medio A comer el asado de Rosario Así Es, es. verdad, eso Así dijo es. sí, sí. Así que son ¿Vamos a un tema? Tal cual, vamos En ¿Eh? la vida conocí herigual a la placa por al negro de la Habana mulata el libras de piel y hueso cuarenta los de salsa y en la cara soles que sin palabras es sin palabras la black que así el hambre engaña cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero ella nunca engorda solo uno fuera coge mis sábanas blancas como dice la canción recordando las caricias que me brindó el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladín bueno, escuchábamos a Jarabe de Palo una banda española haciendo la flaca y hoy se me dio por las flacas con Tengo que preguntar por ¿Viste? qué no ¿Qué sé, porque quería dedicarle este programa a las flacas, entonces puse a Andrés Calamaro y a Jarabe de Palo cantándole a las flacas. flacas. Así que un saludo a, a, a las flacas. A las flacas, a las flacas. A sí. Sandra, por ejemplo. Por él, eh. A mí no me cabe. Bueno. <risa> ya, bueno pero bueno, qué sé es yo, acá ellos hablan de flacas. Vos pensás que Jarabe de Palo dice que la flaca que baila salsa no pesa más de 40 kilos. No, son flaquitas, en serio. Y la placa de Andrés Calamaro también es flaquita, flaquita. Sí. Sí, bueno. Sí. Un saludo grande a todas las flaquitas de este planeta. Bueno, hay gusto Pero, para ¿tienen todo. Tienen que pesar menos de 40 kilos, <risa> no, no sé cuánto son, tres deben ser las que pesan de 40 <risa> Bueno, hagámoslo hasta, 40, hasta 50. Bueno, ahí negociamos, ahí, ahí negociamos. Ser, ahí negociamos más. Más. Bueno, quizás este muchacho de jarabe de Pablo exegere un poquito. Claro, eh, yo creo que sí. Bueno, eh, estamos en Abra Palabra, el teléfono para que nos escriban y nos pidan... Lo que quieran Lectura, música, este chisme <ríe> El 2664003011 Gustavo Bien Y llegó el momento Llegó el momento de Nicolás Taltabul Nuestro querido Nico De Santa Rosa de Conladra eh, Y vamos a leer un fragmento De un cuantito de su libro Llegar a casa Plan B ...faltan 15 minutos para que Lautaro salga del jardín... ...Isabel llega en bicicleta a la placita que queda a la vuelta para hacer tiempo... ...tiene una cita con la maestra... ...sube por una rampa y va derecho hacia las hamacas... ...deja la bici, la bici apoyada en un cantero y cuelga su morral en el manubrio... ...se sienta en la hamaca del medio... ...la que fichó cuando vino a jugar con su hijo el fin de semana pasado... ...deja caer los brazos sobre las piernas... Respira, renueva el aire Son muchas cuadras desde su casa Nota con cierta alegría Que arreglaron y pintaron todos los juegos Cambiaron la canilla que goteaba Colocaron un caminador para adultos Se levanta de golpe El asiento como no, el asiento ¿cómo no se dio cuenta Los bolsillos del pantalón se mancharon de, de naranja Puta que me parió, susurra pero automáticamente piensa que eso no tiene importancia. Hoy no. Vuelve a sentarse. Hace presión con la cola y se balancea para mancharse todavía más. Saca los cigarrillos y se prende uno. Hasta la mitad. Ni una pitada más. ¿Me escuchaste, Isabel? Se reta a sí misma. De ese modo, de ese modo se controla. Fuma una mitad cada media hora. La próxima le tocará después de la reunión, si es que decide si es que se decide a ir. El olor a pintura látex se le mezcla con el humo en la nariz y le parece riquísimo. Lo busca e inhala profundo. Estira la mano y se mira las uñas mal pintadas. Siempre le queda algo de esmalte en las cutículas. Se muerde la piel dura para intentar sacar la pintura negra excelente. Y se le viene a la cabeza su madre... Mirate esos dedos amarillentos, no quedan bien en una mujer, menos en una mujer que es madre Eso mismo debe pensar la maestra del Lautaro Una vez la pecó mirándole fijo las manos y también los dientes Que los tiene igual de amarillos como los tenía su papá Isabel sabe bien por qué la sitúa al jardín y la odia por eso le irrita pensar en esa nota con falsa modestia que le mandó en el cuaderno de comunicaciones esa letra cursiva, prolija, la rana del sellito la saca de las casillas el tono con el que habla esa mujer de guarda, guarda, guarda polvo verde su pelo brillante y seguramente virgen el hecho de que el resto de los padres la quieran tanto y la saluden con un beso confianzudo Isabel está segura de que la citó para hablar de la ropa de su hijo Mejor dicho, del olor de la ropa Porque Lautaro le comentó el viernes pasado La seña me y me hizo una cara rara Debe ser que tengo olor feo ¿Qué tengo que hacer? Se pregunta de nuevo Isabel ¿Potearla? ¿Romperle la cabeza? No, no, no No puede creer que la maestra quiere ponerla así Que la empuja a hacer lo que está a punto de hacer ¿Sigo? ¿O lo deje? No, no, déjalo ahí, déjalo <risa> ahí que está perfecto, maravilloso. ¿Qué estará a punto de hacer, no? ¿Qué estará a punto de hacer? Nico siempre nos mantiene la, esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? En sus así cuentos. Es, así es, siempre tiene ahí un punto de misterio. Nico, si nos estás escuchando, eh, gracias por llegar a casa. Y, y decimos que lo entrevistamos Porque festejaba la salida De la segunda edición de este libro Exactamente Que en esta época de misia dura de eh, Llegar a una segunda edición Es todo, todo un logro Así que Felicidades bien. Nico Felicidades Nico sí, sí, sí. Y acá la veo Alicia decidida a leer algo que no estaba en el guion, pero no, no. lo quiere leer. Quiero hacer un adelanto de lo que viene para la semana que viene. A ver, a ver. Bueno, estoy acabé de leer El país imaginado de Eduardo Berti y me hay cosas preciosísimas que puedo nombrar en el libro, pero hay introducciones a capítulos que son casi Cuestiones filosóficas Y esto tiene que ver con eh el amor filial El amor de los abuelos El amor hacia los que nos ocupan la vida Y es muy breve y me encantó Abuela dice ¿Ves los ojos de Xiaomei? ¿Ves su belleza? Solo veo a mi nieta en estos sueños pero presto mucha atención a sus reclamos y creo en ellos. ¿Me ves únicamente a mí? ¿Soy todo lo que ves del mundo? Le es imposible ocultar una nota de vanidad en la voz. Se ve por necesidad, digo. Vemos primero y principal lo que necesitamos ver. Por momentos, lo sé, tus ojos solo ven hacia Omey. No es lo mismo que en cierto aspecto me ocurre a mí. Muy es, bueno. Es precioso. precioso. Vamos a seguir leyendo en eh, el programa que viene, algunos trozos de El País Imaginado. Ten, tenemos un mensajito de Ceci. Ajá. No me pone de dónde es, pero creo que es del, creo que de los Moche, porque ya es eh, Lucía, es una oyente que no, no es la primera vez que nos escucha, que nos escribe. Y con respecto al libro de Nico dice, "Abra palabra, me dejaron con la intriga. ¿Qué iba a ser?" o oh, qué malditos. <risa> bueno, eh, Nico estaría muy contento de que le compraran el libro, así que a la librería comprar, eh, a comprar llegar a casa. No, ¿Sí? y aparte, bueno, ahora esta noche soñamos todos, a ver qué iba a ser esa Isabel era el personaje, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué estaba por hacer Isabel? Le iba a clavar un puñal a la maestra, le iba la iba a cachetear, le iba a arrancar todos los pelos. Y vaya iba a ser uh -huh. qué... uh -huh falsa y le iba a besar como todos los demás como papás, todos los demás papás. Son, eran todos unos falsas demás papás que la querían tanto y ella hipócritas. no hipócritas y le Pero, ponía el sellito de la ranita eso es intolerable <risa> <risa> Le faltaba la carita feliz Ay, bueno. Este, bueno Bueno eh, Espero que el programa haya sido El agrado de todos nuestros escuchas eh, Creo que El espacio de la lectura Es un espacio tan reconfortante Por lo menos para mí es un espacio Tan reconfortante Que espero que lo mismo sea Para Nuestros escuchas Y bueno ¿Vas a leer eh, lo de China o...? No, no. No, no, no llegamos a tiempo. No. Bueno, para la próxima. Eh, hoy es un aniversario de... El la primera dictadura militar de la segunda mitad del siglo 20 y él, lo que le pedía a Raquel que leyera tiene que ver con eso eh, y con una historia personal pero quedará para el inicio del próximo programa mientras tanto les contamos que va a haber muchas actividades pero además el domingo es el día de la primavera así es y por partida doble es el día del estudiante y mm -hmm y los colegios secundarios de Merlo hacen los alumnos hacen un trabajo enorme para este día en, en una en un concurso como de bandas que son cuatro, y que eligen un tema a ver quién gana todos los premios. Vienen trabajando desde hace un montón, va a haber carrozas, va a haber Niños que van a salir debajo de las baldosas Jóvenes que van a salir debajo de las baldosas Porque acá participan Los de primero Hasta los de sexto Así que feliz día el estudiante El 21 de septiembre A todos los colegios secundarios De la zona, de Merlo De carpintería De Los Molles, de Cortaderas De Villa Larca De Papagayos Y so on, hasta La Punilla Feliz, feliz día del estudiante, y no dejen nunca de tener esa satisfacción que da estudiar. Es cierto, es cierto, sobre todo cuando estudias lo que te gusta, es muy cierto, y como yo en mi vida estudié cosas que me gustan, voy a saludar a mis colegas fotógrafos, porque el 21 de septiembre también es el Día del Fotógrafo, ok. Así que un abrazo a todos los colegas fotógrafos del planeta. Creo que todavía está en la Casa del Poeta la muestra de fotografía. Hay ¿Qué? una muestra creo, de fotografía. Creo creo, que hasta está. fin de mes está. Uh -huh, Así uh -huh. que aprovechen, si andan por la Casa del Poeta, que está espectacular, la verdad. Muy bien. Bueno, hagan una conjunción. Los chicos del colegio secundario que saquen fotos por doquier en la plaza, en el picnic, a donde es vayan. Buena. Y los que... fotógrafos nos convertimos en adolescentes. Exacto. Igual. Exacto. Wow. Exacto. Perfecto. ¿Cómo? Perfecto. Exacto, así es. Ah, es una... Vos llevás los saccuches de mortadela, yo llevo el mate. Dale, Iván. Es, un, es una simbiosis. ¿eh? Bueno, es hora de que nos vayamos. Nos queda por decir que el domingo a las 6 de la tarde... Sí, hay cine. Hay cine en la Casa del Poeta. Tal cual. Uh -huh. Gratis. Cine Debate. Siempre... No tenemos... Hoy... La Ventana se llama... El, el, el, la ONG que hace este Cine Debate desde hace ya muchos años. Así que ah, vale sí. la pena. No tenemos hoy el, el, la, programación. la programación. Pero no se lo pierdan porque siempre pasan películas de primer nivel. Bien. Para el viernes martes que viene vamos sí. a seguir leyendo, ¿verdad? Por sí. supuesto. Eh, nos quedan Miguel Russo... Gustavo Menéndez, Martín Caparrós, ni más ni menos, Nadia E. Ileana, Eduardo Berti y María Teresa Andrueto. Así es. Así que a prepararse. Eh, ¿Sí? A bueno, prepararse. Un placer. Gracias, Mati. Gracias, Guille. Feliz día también a ustedes que son los jóvenes de este programa. <risa> que tengan un feliz día en la primavera, un feliz día del estudiante, un feliz día a la juventud. Nos vemos, nos escuchamos el martes próximo. Bueno, tenemos un último mensajito que no me voy a perder la oportunidad de decirlo, por más que me estén poniendo la cortina de cierre, que Brenda de los Moyes de los Moyes me dice, "Acá estamos con San y Mari escuchando Abra Palabras. Saluditos, gracias Brenda, un beso grande. Chicos, esto fue Abra Palabras desde Radio Identia Comunitaria en el 103.3, un placer haber compartido con Alicia y Raquel estas lecturas de grandes escritores, escritores, perdón, y de escritores, sí, porque seguramente en un escritorio lo escribieron. Gracias, señores oyentes, señoras oyentes, sea toda los que nos Gustavo, escuchan. Gracias, Raquel. Gracias. Ya me apuran los por el celular.